Miguel Hernández. Antes de yo nacer, tres años antes, se paró el corazón de este poeta. Fue soldado de los más valientes y nos dejó su obra más perfecta. Y luchó contra el yugo campesino sin desviar su idea limpia y buena. Qué corta fue su vida, su camino y cuánto sufrimiento y cuánta pena. Padeció los tormentos los más grandes viendo a un pueblo con hambre y sin justicia, donde sólo reinaba la malicia y la venganza mayor de los cobardes. Nunca te olvidará el mundo obrero, que le corre tu sangre por su venas, el que aborrece todas las cadenas y ama la libertad, que es lo primero. ¡Qué gran obra dejaste para generaciones venideras, con títulos que hoy recordarlos cantando los quisieras! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sombra de lo que era. Y ya en el 36, el rayo que no cesa. Dos más quiero citar de su mejor cosecha. Viento del pueblo, el hombre acecha. Ni balas ni metrallas lo mataron. Y lo mató una enfermedad maligna que no se la curaron. Cuando en aquella triste madrugada llegó la parca y le besó en la frente, con un beso cruel y despiadado, con un mazazo, con un golpe fuerte, con una puñalada en el costado. Miguel no pensaba en él, solo su gente, y nos dejaba su mejor legado, su verso certero, valiente y dejarrado.